de de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola.? Gent de Cerdanyola, Gen de de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Hola, soy Julián, tengo 43 años, nací en Cornellá y vivo en Sardañola. Llegué con cuatro meses en los brazos de mi madre. Mucho sol, viñas y la obra de San Juan. ¿Cómo ves Sardañola? Quiere parecer San Cugat II. ¿Te consideras un personaje público? Desde el momento que subo en escenario sí, pero luego cuando me bajo sigo siendo Julián Chamizo Fernández, hijo de mi madre. Desde el 89, 30 de septiembre del 89, fue la primera vez que me subí unas tablas. Hasta hoy, pues bueno, ha habido todo. Bueno y malo, solamente me acuerdo de lo bueno. Pásamelo bien y aprender mucho, aprender mucho. El, el negocio de la, la música es un negocio muy sucio. Como dibujante, que me da de comer. Porque a mí en realidad me gustaría estar pintando a óleo en el barrio latino de París. Pero soy jodidamente realista, piso el suelo. ¿Un mal recuerdo? Un bofetón de mi padre. Ganado a pulso, ¿eh? <risa> Yo sigo sin creer, ¿eh? Gracias a Dios no creo. Y siempre he mandado los mismos. Y ahora estamos en una edad media informática. Un músico. Iggy Pop. Una ciudad. Nueva York. ...una película... ...uno de los nuestros... ...una canción... ...Sweet Little Sixteen... ...una playa... ...la de la concha, San Sebastián... ...un poema... ...cualquiera de García Lorca... ...una época... ...la que estamos viviendo... ...un país... ...Estados Unidos y España... ...un libro... ...viaja al fin de la noche, Luis Ferdinand Celine... ...un personaje... ...Jack Erouac... ...un sueño... ...seguir viviendo... ...un olor, un perfume, un aroma... ...nada supera el olor de una mujer... ...un recuerdo de la infancia... ...las tiritas en las rodillas... ...un recuerdo de juventud... <risa> Las calabazas de una chica una No haber tenido niños Haber tenido algún hijo algún día Habana Club O en su caso o defecto Pampero Hablamos de ron una La paella El negro una flor Las rosas negras Un lugar El desierto de Arizona O los monegros It's